Peregrinar también para mí es una forma de meditar, una forma de, de hablar interiormente. Después de mi peregrinaje, del sur al norte de Chile, llegué hasta Atacama, el desierto del norte, de donde me dirigí hacia las alturas de Bolivia, hacia Tiahuanaco. Tiahuanaco contaban nuestros abuelos, o mejor dicho, los abuelos de nuestros abuelos contaron que su nombre era el último nombre, que realmente esto venía de una cultura muy antigua, una de las más antiguas de Sudamérica o del mundo. Esto en nuestro idioma significa Mu, que creo que en español significa Lemuria. En este lugar de Tiahuanaco puedes sentir algo que no puedo explicar con palabras. Fue un mensaje de sabiduría. En el templo de los espíritus pude apreciar la representación de todas las culturas universales, que todas juntas daban la impresión, daban entender que se trata de una familia. Entonces para mí esto es como el mensaje que la humanidad, que su fundamento se basa en esta unión de todas las culturas, de todas las razas, todas juntas forman el principio de la humanidad. Con este mensaje, como motivación y la energía del lugar, me dirigí hacia Perú, por la cordillera americana. Esta cordillera, o Amaro, la serpiente de la sabiduría, es la que me conduce de sur a norte por el continente. En mi caminar, recibí la invitación de un grupo espiritual de una corriente actual, el cual quería compartir también parte de este peregrinaje. Las fronteras no existen, las han creado. Somos hermanos, somos hermanas. Nos comunicamos con el mismo idioma. Hayaya. Hayaya. Ese encuentro ha sido para mí la confirmación de una gran sabia enseñanza del pasado, la cual decía que toda religión, tradición o cultura tiene la misma esencia, que todo va hacia lo mismo. Y el fundamento para esta esencia es el respeto, la tolerancia y la aceptación de todo ser, tal como es. Este encuentro me causó gran felicidad, ya que pude apreciar a indígenas, mestizos y blancos, todos juntos con una misma causa. Todos querían reconciliarse, mandar un solo mensaje. Todo esto me parecía como un ramo de flores, con los diferentes colores, con las diferentes bellezas que cada una lleva. También tuve que pasar por comunidades hermanas, en donde tuve que cumplir mi deber como sacerdote solar. Desde niño, doy gracias y pido a los grandes espíritus, a los elementos de la naturaleza, al espíritu de la Madre Tierra, al padre sol, al Apunguayra Kocha, y en esta ocasión, en este tiempo de cambio, a la madre luna, ya que la madre luna, como fuerza femenina, juega un papel importante en este cambio o época de parto. La madre luna, como fuerza femenina, juega un papel importante en este cambio o época de parto. Nosotros pensamos que en la época de parto, de cambio, las fuerzas femeninas son las que dan la luz a una nueva era. Por esta razón, es la que yo pido a la Madre Luna como regidora de los ciclos, hermana de la Tierra, junto al Océano Pacífico y también a la cordillera Americana como fuerza femenina, son las que dan la fuerza para el cambio. Y si pedimos a estas energías, pues el cambio llegará pronto. La forma de pedir, cuando me imagino si todos juntos pedimos desde el corazón, es como comunicarse, como dejar hablar al corazón. Esto va a ser tan grande esta fuerza que vamos a tener la felicidad de que el tiempo del cambio o la nueva era llegue ya.